11 de abril 1925 muere Ernst Pner el jefe de policía que eligió el lado correcto. El 11 de abril de 1925 fallecía el comisionado de policía Ernst Pner. Cumplió funciones en el estado de Bavaria y apoyó el Putsch de múnich en 1923. Fue un gran y leal colaborador de Adolf Hitler y Ernst Dapp. Ernst Pner nació el 11 de junio de 1870 en Hof, Baviera, hijo de un secretario de la ciudad. Estudió Derecho y se convirtió en juez en el año 1900. Provenía de una familia monárquica y era una persona de ideas derechistas. Fue miembro de la organización al deutschenberg de carácter tradicionalista y que representaba el pangermanismo anti -eslavo. Era fuertemente militarista y antisemita. La organización fue fundada por el político conservador Alfred Hugenberg, el industrial Emil Kirdorf y el geopolítico Friedrich Schatzel. Con posterioridad Pner se unió a la sociedad Tule, que tenía fuertes conexiones en esa época con el SDAB. Allí conoció entre otros a Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg y Rudolf Hess. En 1919 Pner fue nombrado presidente de la policía de Múnich, posición que no dudaría en arriesgar en su lucha por la liberación de Alemania. Pner apoyó el golpe de Kapp en Berlín y su objetivo de derrocar a la República de Weimar. También colaboró con la organización Cónsul, una fuerza ultranacionalista que operaba en Alemania entre 1921 y 1922. Fue formada por miembros de la Marine Brigade Herard, una unidad de Freikorps que se disolvió después de que el Putsch de Karp fracasó en derrocar a la República Alemana de Weimar. Fue responsable de las ejecuciones del ministro de Finanzas de la República, Matthias Herzberger, en agosto de 1921 y del ministro de Relaciones Exteriores Walter Rathenau en junio de 1922. Herzberger fue blanco porque había firmado el armisticio de 1918. También ayudó a los implicados en estas ejecuciones a escapar de Alemania. Pner estaba cada vez más unido al nacionalsocialismo. El putsch fallido no hizo más que fortalecer esa unión. Una importantísima contribución que hizo Pner al gobierno del tercero Reich, fue introducir en el Nostap a su mano derecha, Wilhelm Frick, quien sería más tarde ministro del interior del Reich, uno de los artífices del orden jurídico nacional socialista y por esta causa, mártir de Nuremberg. Como decíamos, pese a que el golpe fracasó, Ernst Pner se mantuvo leal a Hitler durante el intento de golpe. Pner era una de las cinco personas que fueron condenadas por alta traición a cinco años de prisión y nunca se arrepintió de sus acciones. Pner declaró durante el juicio. Para la traición de que ahora me acusan, he conspirado por cinco años en. E. D.R. O sea desde 1918, cuando Alemania fue apuñalada por la espalda. Fue puesto en libertad el 31 de, de marzo de 1925, pero murió en un accidente de coche el 11 de abril de 1925 en circunstancias poco claras. En el funeral de Pners el 16 de abril de 1925, por primera vez un escuadrón SS se presentó en público para honrar su funeral. Hitler concedía gran importancia a Pner y Luhalabó escribiendo en Mein Kampf. ¿Qué se debía pensar de individuos sérviles, que llegaron al punto de que, por un miserable elogio de los periódicos judíos, perseguían sin escrúpulos a hombres a cuyo heroico sacrificio de la propia vida tenían en parte que agradecer el no haber sido colgados por esa jauría roja en postes de alumbrado? Fueron estos tristes fenómenos los que un día inspiraron al inolvidable presidente Pner, que odiaba a todos los aduradores tanto como un corazón puro era capaz de odiar, la siguiente expresión. En toda mi vida siempre desee ser, en primer lugar, un alemán y, luego, un funcionario del Estado. Pero no desee nunca ser confundido con esas criaturas que prostituyen el trabajo que, en un determinado momento, podría desempeñar un verdadero señor. Mein Kampf y Capitán 9 Pack. 97 Ed. En su elogio fúnebre Adolf Hitler expresó. Los propios gobiernos hicieron todo para obstaculizar el proceso de curación y recuperación nacional. Dos hombres representaron la excepción. El entonces presidente de la policía Ernst Pner y su fiel consejero, Oberand Manfrick, fueron los únicos altos funcionarios públicos, que en ese momento tuvieron el valor de arriesgarse por Alemania. Ernst Pner fue el único hombre en una posición de responsabilidad, que no se propuso lograr el favor masas, pues sintió su responsabilidad por la nación y estaba dispuesto a poner todo en la línea y sacrificar todo, incluso su propia existencia, para lograr lo que para él era más querido la restauración del pueblo y el honor alemán siempre fue una espina en las huestes de los funcionarios cuya conducta no está determinada por los intereses de su pueblo ni por obtener la libertad sino por las órdenes de su empleador sin tener en cuenta los valores nacionales que le han sido confiados pero por sobre todo pertenecía a las naturalezas que a diferencia de la mayor parte de los guardianes de nuestra así llamada autoridad gubernamental no temen la enemistad pública tenía el don natural de un hombre honesto, toda la campaña de mentiras y calumnias llevada en su contra por judíos y marxistas era su única felicidad en medio de la miseria de nuestro pueblo. Un hombre de integridad sólida como una roca de antigua simplicidad y sencillez alemana, para el cual la frase mejor muerto que esclavo no constituía un simple enunciado sino la síntesis de todo su ser. Él y su colaborador, el Dr. Frick, están en mi mirada como los únicos hombres en puestos gubernamentales, que tienen el derecho a ser contados como combatientes para el restablecimiento de una bavaría nacional.